Veníamos con la ambición de querer ganar y sacar uno de los dos partidos que nos tocaba en el calendario de visitantes. Y bueno, qué mejor que el resultado que se dio hoy. Eh, bueno, ¿cómo te encontrás vos la temporada pasada? Las lesiones te jugaron una mala pasada la temporada pasada. ¿Se te vio bien? Sí, yo creo que no sé si fue una, una mala pasada el tema de la lesión, eh, creo que volví a jugar y llegué para la parte final de temporada pasada y ya había mostrado un nivel en el que yo estaba conforme y bueno, eh, pude mantenerme en el receso bien y arrancar esta temporada con todo, así que creo que físicamente estoy óptimo y muy contento. ¿Cómo es la unión de este equipo? Que son varios jugadores jóvenes como vos, también hay varios extranjeros, se sumaron a esta nueva temporada. Sí, como vos dijiste, hay varios jugadores jóvenes y varios la mitad del equipo extranjero y la mitad nacional sí, sí. la verdad que es una apuesta fuerte que hace el club pero nosotros estamos todos, eh, no solo conformes sino que estamos que creemos en el proyecto que está haciendo Obras y bueno, apostamos a eso vamos a dar lo mejor de cada uno y calculo que eh, esperamos que salga bien ¿Cuánto te sirvió desde lo personal la gira por España? Muchísimo, eh, no solo a nivel basquetbolístico también a nivel cultural y ver otras organizaciones, otras infraestructuras, otros estadios, otra forma de trabajar, eh, la verdad que enriquece todo, desde la alimentación y desde el ejemplo dentro y fuera de la cancha que, que puede dar el primer nivel que es la ACB allá en Europa, eh, creo que muchísimo. Muchas gracias. No, de nada.